solamente el que se ve, sino el otro, el invisible, ¿no? Ese, que es chequear, escautear, estar todo el tiempo arriba de las cuestiones organizativas, que tampoco es nada fácil. No, bueno, es un trabajo que en caso particular hago hace años, así que, bueno, preparamos estos partidos amistosos también, pero lo grueso, pensando en el 30 ya en Puerto Rico y en el segundo juego con, con Croacia. Bueno, eh, ¿cómo se plantea un partido, cómo se prepara un partido contra contra España? Sabiendo que es un partido de preparación y al mismo tiempo sabiendo que la vara es de la más alto, porque España-Estados Unidos, Estados Unidos-España, y uno supone que a priori por lo menos van a estar arriba del mundial, ¿no? Sí, sí. No, eh, más que enfocarnos en España, la verdad que nos enfocamos en nuestro juego, donde tenemos que mejorar muchas cosas, sobre todo en el plano defensivo. Eh, en Serbia no estuvimos de la mejor manera, tanto con Serbia como con, con Puerto Rico, pero Así que bueno, la verdad que teniendo en cuenta algunos aspectos de, de España, lo más importante para nosotros, para hoy, es levantar nuestro nivel de juego ofensivo, sobre todo el defensivo. Eh, ¿En qué se trabaja lo defensivo? ¿En, ¿En el sistema? ¿En las reglas? ¿En las ayudas? ¿En lo individual? Un poco de todo. Eh, hay jugadores que tienen que levantar en su fase individual, eh, trabajamos toda la semana en eso. Eh, hemos acentado un poco más las reglas defensivas, Eh, y bueno, también lleva un poco de tiempo Trabajar en todo esto, ¿no? Y cuando uno se enfrenta a, los, a las potencias europeas Como Serbia, bueno Nos pone Nos pone los pies sobre la tierra Y nos marca bien claro el camino que tenemos que ir para trabajar eh, ¿Conociste a todos o casi todos los jugadores pues los enfrentaste en algún momento Con los que no enfrentaste últimamente Los viste ya en otras secciones ¿Te sorprendió el crecimiento de alguno? ¿O más o menos estaba dentro de lo que vos esperabas? ¿De los rivales? No, no, de los tuyos, ah, de los argentinos, sí Eh, no, no, creo que todos han dado un paso para adelante nos ha sorprendido gratamente lo de Tallavega Ligi la verdad que hizo una preparación tremenda y, y bueno, no, nos da mucho gusto que un jugador joven con, mu con mucho hambre esté mezclado entre los mejores ¿no? eh, y después todos los chicos creo que dieron un salto de calidad como la Provítola eh, el chico Bortolini está muy bien también Así que bueno, creo que los jóvenes están muy bien Adaptándose a la, los grandes Los grandes ya están grandes Y están viejos, hablan mucho eh, Así que bueno, no Pero la verdad que armamos es un grupo bueno Y hay una, una buena conjunción entre los chicos y los grandes Bueno, y, dice, ¿y hay tiempo para pensar en gimnasia? Sí, sí Ya el equipo está todo armado Nos falta una ficha extranjera Que ahí nos estamos dando vueltas con algunos nombres Estamos entrenando, así que Me comunico con el asistente, pero bueno, la verdad que la cabeza ahora está a pleno en el en el mundial, ¿no? Que esto me debo. Muchas gracias por, por la nota, este me tiene este pavo acá en la escalera. Sí, ¿sí? sí la verdad, pero bueno, bueno. La cerra la combo. Navegación, no. tapavi, nos vemos. Saludamos a José García, casi nos damos un un picazo. No.